Radio Cosmic co -co -co uh, uh. Radio Cosmic uh, uh. Radio Cosmic co -co -co Cosmic co -co Cosmic Radio Cosmic Cosmic uh, uh. Cosmic Radio Estás escuchando Radio Cósmica Libre. O sai no o sacan cholo Buenas noches tengan todas, todes y todics ustedes. De nuevo les damos la más cordial bienvenida a otra emisión de Alquimia Herética, Ciencia, Filosofía y Música desde las Constelaciones Feministas. Y bueno, la noche de hoy salimos del esquema para fluir con los días de luna llena, días de memoria y de energías evocativas que se renuevan, porque además esta noche celebramos nuestro episodio número 10. Y bueno, ¿qué sentido tendría eso? Preguntarían ustedes. Pues, más específicamente, esto nos indica que estamos cercanas a cumplir nuestro episodio número 12. Así es, 12. Y eso significa que se cumplen los primeros seis meses de este bonito proyecto, Alquimia ética Y bueno, un proyecto que por supuesto ha ido creciendo y acompañando a otros programas aquí en Radio Cósmica Libre, eh, pero que pues para festejar, para festejar este primer semestre, Es adelantamos, tendremos una muy grata sorpresa, pero también tenemos otra para el capítulo de hoy. Y esa es que queremos dedicar en su totalidad este programa a una música cuya obra es una joya de horizontes creativos sin igual, un personaje único con una música y una producción musical sorprendente a la que podemos llamar La Flor Desarraigada. Se trata de Toshiko Akiyoshi. Y por ser tan vasta y formidable esta obra, se trata de más de 50 álbums con música original en su haber, eh, pues decidimos ahora dejar que sea la música la que nos hable sobre figuraciones, conceptualizaciones, ficcionalizaciones y todas las otras formas de metáforas encarnadas que hemos revisado para retomar, encausar hilar eh, y resignificar la vida de las mujeres orbitando las constelaciones desde nuevos relatos subversivos feministas. Por eso ahora bajamos los decibeles de las palabras para dejar resonar el poder de la música. Música que nos ayude a volar, a viajar, a imaginar esos horizontes de resistencias feministas. Y bueno, lo que acabamos de escuchar se llama Children in the Temple Ground del disco Long Jello Road de 1975. Ahora vamos a escuchar Tales of the Courtesine del, del mismo álbum, eh, Eh, bueno, titulado de la misma manera, perdón, eh, de 1976, para continuar con Kogun de 1974. Esto es el universo musical de Toshiko Kiyoshi, aquí en Alquimia Herética, a través de Radio Cósmica Libre. No, no, no, no. Bye. Yeah. Estamos de vuelta aquí en Alquimia Herética Lo que acabamos de escuchar fue Kogun Una pieza que se encuentra, como les comentábamos En el álbum que lleva el mismo título Del año de 1935 Como pudieron notar Y me parece, eh, no es necesario Ser ninguna especialista en jazz eh, Para darnos cuenta Que existen elementos Que no parecen los comunes eh, Los predominantes o paradójicamente ¿no? eh, los clásicos sonidos del jazz y cuya referencia aún también sin estar completamente seguras de los orígenes, pues tienen alguna reminiscencia que podríamos decir eh, oriental. Pues bien, son estos encuentros inesperados, como en mi caso fue el conocer la propia obra de la maravillosa Toshiko, los que van a distinguir la música de la compositora, eh, arreglista, directora y pianista japonesa. Toshiko nació en Liaojang, Manchuria, el 12 de diciembre de 1929, hija de migrantes japoneses que se dedicaban a la manufactura de textiles, quienes después de la Segunda Guerra Mundial eh, pues perdieron todo. Y tuvieron que regresar así a Japón, donde se establecieron en Beppu, una ciudad al sur de Japón, en la isla Kyushu, popular por sus acaloradas primaveras. Eh, con un destacado talento para el piano, comenzó como intérprete de música clásica desde los 8 años. Llega al mundo de jazz, eh, se puede decir por accidente, pues cuando eh, estaba por graduarse de la escuela de medicina, entra a la orquesta de los eh, oficiales de Yamata, eh, digamos una orquesta militar, ¿no? Eh, ella diría años después, eh, yo amaba tocar el piano y solo porque quería seguir tocándolo obtuve el trabajo. En, en esta banda de eh, los oficiales de Yamama, Yamata, perdón este eh, Toshiko tuvo contacto con la música de Teddy Wilson, Eh, un destacado pianista de jazz. Eh, y de ahí comenzó a tocar en las coffee houses en Tokio, eh, que serían los equivalentes a los clubs de jazz eh, de New Orleans o de New York. Con tan solo 17 años, en 1953 este Oscar Peterson escucha tocar en, en, en uno de estos coffee shops eh, mientras él hacía una gira por Japón. Y completamente sorprendido por su talento, eh, La graba grava su, sus interpretaciones en el piano y esta grabación le daría la oportunidad a Toshiko de viajar a Estados Unidos y eventualmente entrar a través de una beca a la eh, bueno, ahora prestigiosa escuela de jazz Berkeley, eh, en no confundir con la, con la Universidad de California, esta es de Boston. En, y, y, y esto Toshiko entra en 1956. Eh, Toshiko se define principalmente como una música de jazz, un intérprete de jazz, eh, declarando el jazz es mi vida. Entonces, eh, quizás convendría empezar por este camino, ¿no? ¿A, a qué refiere Toshiko cuando dice el jazz es mi vida, ¿no? Y bueno, eh, mientras que al jazz lo ha definido principalmente en la improvisación musical, la improvisación de la ejecución de instrumentos, eh, también la improvisación, digamos, de esta como forma de compaginar esta interpretación musical, pues eh, la composición es justa, en lo contrario, ¿no? Toshiko, destacando como compositora, arreglista, eh intérprete, entra a este mundo del jazz, ¿no? Y siendo fiel a sí misma, pues navegó en el intersticio, no en la frontera de estas dos, para destacarse con su propia propuesta. Esta propia pro propuesta que le haría convertirse en la favorita del gran Charles Mingus. Y bueno, aquí ustedes dirían, momento, momento, pero ¿por qué todas estas referencias a estas figuras masculinas? Bien, obviamente, y como hemos dicho en varios momentos, no nos interesa validar el trabajo de estas mujeres masculinas, a partir de los criterios de la visión patriarcal, occidental, heterosexual, colonial, hegemónica, etcétera no Aquí traemos estas referencias, sobre todo para resaltar lo cercana y vital que fue la presencia de Toshiko en ese mundo del jazz en estos años tan efervescentes de este género, y al que siempre se pone el reflector en estas grandes figuras masculinas, sin reparar en importante presencia, y hay que decirlo atípica, pero presencia es finalmente, que en el caso de Akiyoshi fue aún más rara, porque bueno no solo es inusual su presencia como mujer, sino además como mujer japonesa. Pero entonces aquí entra la lectura feminista, ¿no? eh, eh, o más bien cómo entrar a hacer una lectura feminista aquí. Pues bien, eso es justo lo que queremos ahora eh, abordar, pero primero rápidamente vamos a escuchar esta otra pieza llamada Minamata del álbum Insights de 1976 y volvemos para seguir comentando la maravillosa música de Toshiko Kiyoshi aquí en Alquimia Herética. Moura ali その nao Y regresamos al último segmento de esta emisión eh, y para cerrar, pues como eh, como estábamos verdad comentando, eh, pues cómo podemos enmarcar eh, a través de una lente feminista la vida y obra de alguien como Toshiko. Y creo que como lo abordamos en este programa, eh, pues es un buen comienzo, es decir, desde desde la honestidad, desde la transparencia de un testimonio de vida que se significa y materializa en su propia música. Como proceso, como devenir de un estilo singular y diferente, como exploración de un territorio desconocido en la experimentación y la creación encarnada no propia eh, de la composición del jazz. Pero pues trasluciendo su propia herencia como mujer nipona a través de elementos de la música tradicional japonesa. Y bueno, de hecho, lo que nos explica más sobre esto es eh, su propia metodología. Y fíjense, perdón aquí, lo interesante de una metodología experimental como la de Toshiko. Pues precisamente a partir de su experiencia encarnada, ella misma se refería a lo que eh, podríamos decir eh, esta transmutación de elementos, ¿no? Como una manera de colocar su herencia en la tradición propia del jazz, pero no para agregar, o sea, no para eh, cuantitativamente sumar sino para transfigurar, eh, para hacer resplandecer otra forma de jazz. Un jazz otro, podríamos decir, en sintonía con las lecturas alquimísticas que nos gusta hacer. Y bueno, esta creación desarraigada que eh, decimos al principio, evocando el nombre de la pieza titulada The Racinated Flower, nos ayuda a acercarnos a esta obra de Toshiko como testimonio de una creatividad otra, Eh, también como potencialidad creativa nómada que asume su propio estar situado y su migración a un territorio no solo desconocido sino también en constante devenir como es el jazz para seguir imaginando, sonando, soñando creando y compartiendo, no viviendo eso eh, es lo que ella quiere decir cuando dice mi vida es el jazz me parece y bueno nos vamos a eh, con esta pieza llamada Kizara su 5 del álbum Toshiko Kijoshi Resire, eh Akiyoshi, perdón, Resire, grabado en Tokio en febrero de 1960 y 1961, perdón, que por cierto es el que escuchamos de fondo esta noche. Y bueno, esto para continuar con esos viajes eh, por las constelaciones feministas desde los múltiples universos musicales de las experiencias encarnadas de mujeres. Y pues eh, les dejamos con esto, eh, nosotras nos despedimos y hasta dentro de 15 días mucho ánimo, mucho afecto y hasta pronto. feministas Radio Cosmic Coco Estás escuchando Radio Cósmica Libre.